Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo、Bien. les va? Bueno,、eh, Laura, a ver,、eh, Pampa Fútbol Club, esto es、eh, nuevo、eh, y se armó como para ser、eh, representante de fútbol femenino aquí en l a l i g a Cultural. Sí, así、ah. es, comenzamos más o menos con la pandemia, un poquito antes de la pandemia.、Ah. Eh, pusimos el nombre al equipo y íbamos al club, y, y bueno, y la idea era poder participar en, en el torneo de fútbol 11. Por primera vez, digamos. En la vida cultural. ¿Y van a participar? ¿Está confirmado? Sí, estamos, ya estamos fichadas. Faltan algunas compañeras ficharse, pero la mayoría ya estamos. Ah, bien, bien, bien. Estamos、eh, inscritas. Se viene、eh, pateando el, el, el anuncio de cuándo va a arrancar el torneo. El, nosotros le veníamos dando manija que iba a ser el 22 de agosto, pero bueno, parece que no llegan con los plazos, con los tiempos y, y por ahí arranca n、eh, la primera semana de septiembre. Sí, lo que tengo entendido es que comienza el 5 de septiembre. Ah, bien. Comenzaría ahí. Bien, bien, bien. Y hay unos 10、eh, equipos, más o menos, a, anotados que, que van a formar parte de, de esto. Algo histórico es el, el, el fútbol de la Liga Cultural Femenino que va a arrancar. Sí, como vos lo dijiste, es la primera vez que, por eso es histórico, ¿no? La primera vez que se va a jugar una Liga Cultural de Fútbol Once Femenino.、Eh, si no me equivoco, hay nueve equipos que están anotados y había uno que estaba ahí por confirmar. Eh, así que bueno, nos dijeron Meli, nuestra profe, nuestra DT, nos dijo que seguramente va a durar desde septiembre hasta, hasta fin de año.、Ah, bueno, Maxi.、Eh... Hola, ¿cómo estás, Laura? Maxi, Hola, tal ¿qué、hablar? tal? ¿Cómo、bien. te v a Recordemos que hay un poco, dijo Laura, que es el primer, hizo hincapié en que es fútbol 11, porque hasta ahora los torneos que se habían organizado eran de fútbol 8, en el fútbol femenino,、claro. y, y no es un detalle menor, ¿no? Jugar con, con la cancha de 11, con, con todo, con, como se juega el, el fútbol. Eh, tradicional, el que vemos por tele, los campeonatos nacionales, femeninos todo, van a jugar de la misma manera. Sí, así es, sí, sí. Hemos tenido charlas también por Zoom, porque bueno, por, por la pandemia, justo en esa, en esa época no, estábamos en fase 1, creo, no nos podíamos juntar, pero hemos tenido charlas con, con árbitros、eh, que van a dirigir en el torneo y también nos pusieron un poco a punto sobre las leyes, ¿no? Que por ahí no conocíamos tanto,、eh, así que eso nos sirvió bastante. Laura, ¿y el torneo también incluye la categoría de、eh, menores de 17 o solo de primera s arranca? Lo que yo tengo entendido es que solamente es de primera. Por、mm. ahora solo la, esa categoría. Quizás en los años que vienen se pueda sumar alguna otra. Bien. Y ustedes ahí en el Pampa Club,、eh, contanos un poco. ¿Cuánta s、eh, tienen varios horarios para entrenar? ¿Pueden seguir sumándose chicas? s、eh, s o l a m e n t e son primeras o hay chicas más chicas? Sí, las inscripciones están abiertas para cualquiera que se quiera sumar a entrenar con nosotras.、Eh, yo entreno lo que sería la reserva y la primera. Después están las juveniles, que e s una categoría más baja, que son nenas más o menos de 12 a, a 15 años, 16.、Eh, y después están las infantiles, que son más chiquitas,、eh, desde los 4 años.、Eh, mi categoría entrena lunes, miércoles y viernes, de 4 a 5 y media de la tarde. Eh, y la semana que viene, bueno, vamos a meter dos días más porque vamos a hacer una preparación física、eh, previo al torneo. Ya nos quedan pocos días, así que va a ser como una mini pretemporada, digamos. m o s sea, t r e n los últimos detalles. Bueno, y, lo, y si、sí. hay chicas que se quieren acercar, ¿a dónde, ¿a dónde tienen que ir y dónde están practicando ustedes?、Eh, practicamos en el predio Forestier.、Eh, si nos、sí. buscan en Instagram, es、eh, p a m p a f ú t b o l 2 0 2 1 Y si nos buscan en Facebook, Eh, se llama Escuela Social y Deportiva Pampa Fútbol. Ahí pueden comunicarse, escribir mensaje privado y, y, bueno, y preguntar la info que necesiten y obviamente que son bienvenidas a entrenar. Buenísimo, buenísimo.、Y、bueno, contar un poco cómo están, qué expectativa s tienen ante todo esto. Aparte de la noche que deben estar nerviosas, ansiosas para que empiece el torneo, ¿cómo se ven? Sí, la verdad es que estamos todas con ganas de que ya empiece porque bueno, la pandemia hizo que se atrasara todo. Cuando parecía que íbamos a arrancar, volvimos otra vez a una fase 1. Entonces estamos todas con ganas. El domingo 29 estamos haciendo también una venta de, de pollos para recaudar dinero para poder comprarnos el equipo, el alternativo, porque el equipo con el que vamos a jugar ya lo tenemos, que lo hicimos también con una venta de pollos hace dos meses y ahora nos falta el alternativo que nos piden, digamos, como obligación. Eh, así que bueno, estamos en eso, trabajando en eso, entrenando. Hoy tenemos un partido amistoso con las chicas del、eh, Cruz Centro Oeste、Ajá. a las 7 de la tarde, como también para ir、eh, poniéndonos un poco en línea previo al, a la competencia, que ya falta poco. ¿Es el primero que van a jugar, el primer amistoso? No, ya hemos tenido antes、eh, con Belgrano, hemos jugado dos veces y también con las chicas de Mascalitos. Bien, bien. Ya、están un poco, un poco jugadas y l e fue bien. Sí, no fue bien. Sí, sí. La verdad que somos la mayoría de mis compañeras. No hemos jugado nunca fútbol 11.、Eh, digo la mayoría porque algunas sí.、Eh, algunas que son más chicas han participado en el último juego de Araucanía. Representando、ah. a la provincia de La Pampa en fútbol 11. Entonces algunas tenían experiencia. Pero son poquitas. La mayoría no teníamos experiencia en fútbol 11. Eh, la verdad que los amistoso s nos sirve n un montón para para poder aprender lo que practicamos no lo que entrenamos、eh, lo que nos pide mel i que hagamos en la cancha y, y empezar a sentirnos cómodas、eh, en esa cancha tan grande se hace muy grande la uy te consulto recién hiciste dijiste lo de los pollos que compraban camisetas y todo c ó m o están como solventan los gastos en este club que es nuevo y todo c ó m o se Bien, arreglan para、si、poder s í、sí, pagamos sí, una cuota b i e bueno la cuota para entrenar es de 1200 pesos por mes una cuota accesible digamos、eh, y bueno y después para todos los gastos como por ejemplo ahora la inscripción a la liga、eh, hacernos el equipo para entrenar hacerlo el equipo para competir、eh, siempre es todo trabajo a pulmón、eh, organizamos como te digo las ventas de pollos también estamos pensando en, en hacer una rifa porque tenemos algunos sponsors que van a colaborar Eh, así que bueno, de esa manera, en trabajo, trabajo conjunto. Laura,、eh, vos a qué te d e d i c a s qué haces,、eh, cómo, cómo y, y desde cuándo te gusta jugar al fútbol o, o jugás al fútbol? Bien,、eh, yo soy nutricionista, soy licenciada en nutrición,、ah, mirá. Eh, trabajo en el Hospital Lucio Molas y en un programa de nación que se llama Redes,、eh, y juego al fútbol de jugar por jugar、sí. desde que nací más o menos.、Mirá. Eh, lo que pasaba es que en nuestra época, lamentablemente, no existía un equipo de fútbol, un club en donde den fútbol femenino y era muy difícil poder jugarlo. No、uh -huh. quedaba otra que jugarlo en el barrio con mi hermano, que él siempre me llevaba,、eh, con los amigos de ahí. Y bueno, por esas cuestiones、eh, al fútbol volví cuando estudié en Córdoba, que ahí me invitaron a, a formar parte de un equipo de fútbol 7 y ahí competí.、Ah, Pero... Muchos años estuve jugando al tenis. Y yo siempre le digo a m e l i que me da mucho orgullo ver cuando las nenas llegan a entrenar con 4 o 5 años. Me da mucha felicidad porque que tengan un espacio ya desde de tan chica donde poder practicar el fútbol, la verdad que para mí es, es increíble porque en mi época eso no pasaba.、Claro. Eh, y esto de ser nutricionista, ¿le das consejos a las compañeras ahí? Eh, eh, les... Sí, hemos, ¿Sí? hemos tenido. Sí, algunas charlas hemos tenido sobre alimentación saludable.、Claro. Eh, previo a los partidos también les digo y les mando fotitos de, de qué cosas pueden comer antes del partido, qué cosas comer después del partido.、Bueno. Eh, hacemos post en nuestro, en nuestro Instagram.、Eh, hemos hablado también y he tenido una charla sobre enfermedad celíaca porque una de nuestras compañeras es celíaca.、Mira. Así que me parecía importante que todas lo supiéramos por los momentos en que, en que nos juntamos. Eh, que hoy justamente tenemos una juntada a la noche después del partido amistoso para delinear un poco cómo vamos a, a, a plantarnos de acá a, a todo el torneo. ¿Y de qué jugas, Laura?、Eh, la primera vez, el primer amistoso jugué de 5、eh, y un poco también de 7, pero después ya quedé en el medio, de 5,、ah. doble 5. Ah, está bien, está bien, está bien.、Sí. Eh, ahí en el medio.、Eh, Maxi, no sé si quedó algo. No, no, nada, esto,、eh, recalcar lo que decía Laura de que、eh, celebramos y brindamos por esto de que en cambio, de, te diría que en los últimos cinco años de que hoy vas a una canchita de fútbol 5 a, a reservar un turno y hay un montón de chicas jugando al fútbol,、mm. chicas que, que tienen reservas ya sus turnos fijos y nada, está buenísimo y está buenísimo que tengan este espacio para, para empezar de, de, de chiquita,、eh, como dice Laura,、sí. que antes era casi imposible. Así que nada. Si querés repetir las páginas o dónde p u e d e n encontrarlas para que las chicas se puedan sumar.、Bien. Sí, el Instagram es PampaFútbol2021 y el、bien. Facebook、eh, se llama Escuela Social y Deportiva PampaFútbol. Bueno, bien, Laura,、eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, comentar, si no, muchísimas gracias. No, agradecerles a ustedes por el espacio、eh, de difusión y bueno, nada, vamos a. A meterle con todo para, para que en el torneo nos pueda ir bien y, sobre todo, disfrutarlo n o y poder hacer lo que, lo que venimos aprendiendo este tiempo en los entrenamientos. Bien, Laura, que tengas buen día. Igualmente, b eso s para todos.、Bien. Hasta luego. Laura、Gracias. Domínguez, ella es jugadora y también parte de la comisión directiva del equipo femenino Pampa Fútbol.